Sí, señor Prego. Bien, ahí me toca la parte más salida, que son los datos. Intentaré contestar más o menos en orden para todos. ¿Quién hace los paros? Desde luego la dirección no convoca las huelgas. Las huelgas lo convoca el comité de huelga. Y solo voy a dar un dato de memoria de la última huelga del pasado lunes de cinco y media de la mañana a siete y media de la mañana dos horas dejaron de cobrar su sueldo que es la mejor forma de medir cómo afecta la huelga a los trabajadores no evidentemente a los clientes pararon o dejaron de cobrar nómina sólo 61 personas Esto ya es significativo respecto a los 740 que manejamos. Bien, pero hay un detalle un segundo detalle. De estas 61 personas, 21 solo pararon 30 minutos, que era lo que correspondía a su turno. Y 40 pararon hora y media. Así que cuando decimos que solo unos pocos están perjudicando a miles de... De ciudadanos es cierto, pero es tan cierto como estas cifras. Tan cierto como estas cifras. Pero hay una cifra adicional, global, no solo la puntual del último lunes. Hasta el pasado jueves 8 de marzo, que es el dato de la nota interna que se distribuyó el 14 de marzo, hicimos ese análisis de cuánta gente realmente... ...de los trabajadores son los que se están involucrando en las huelgas. que les quitan el sueldo? Pues bien, hasta el pasado jueves 8 de marzo... ...se habían contabilizado 32 horas de paros en nueve jornadas. 100 personas de media han secundado los 12 paros. Luego hay que ver qué porcentaje. Que es el 13,5% de la plantilla... Pero la empresa solo ha descontado de la nómina 2.649 horas, lo que equivale a las horas de 83 trabajadores, es decir, un 11% de la plantilla. Evidentemente, como decía antes, no siempre se ha secundado el 100% de las horas de paro. En algunos casos, ha habido seguimientos de hasta 15 minutos que contabilizan como persona que ha parado, pero solo 15 minutos. Y a veces coinciden hasta con horas de formación. Porque también cuando damos horas de formación resulta que los trabajadores de metro paran. Curioso. Eso por el dato de, de quiénes o cuántos haces Yo añadiría un poco sobre si hay voto secreto. Yo ya lo he planteado el voto secreto hace más de un año. Pero la asesoría jurídica de Metro me indica que hacer eso puede significar que me estoy saltando la negociación colectiva. En fin, una serie de cosas que no lo permiten. Lo mejor, tenemos elecciones el 9 de mayo. Y hay los trabajadores que efectivamente solo acuden en torno al 12% a las asambleas. Es decir, quien decide las huelgas está siendo el 12% de la plantilla de Metro. Yo, y también se lo he comunicado a ellos... Eso es un problema porque solo son el 12, pero a mí me preocupa mucho el resto silencioso. Que normalmente no se cunda las huelgas, pero que tampoco se implica en un problema que es para los ciudadanos, que ellos lo ven como un enfrentamiento sindical y dirección, y que como muchas veces les he explicado, lamentablemente a ellos, como plantilla, les va a marcar y por mucho tiempo. Pero no he conseguido esa involucración. Ese sí puede ser un fracaso mío. No conseguir que el 88% de la plantilla se involucre en el conflicto. Y voy a decir por qué. Porque entiendo. Porque están acostumbrados a ir a remolque Tristemente a remolquear. Y tristemente a remolquear... Porque... Perdón... Pero es que creo y lamento la intervención siento, pero es que no, creo que no obedece al señor, objeto de esa comparecencia el que señor. haya una ampliación del primer turno por no, parte señor, de oleaga señor torre trema. no hay unas preguntas el... concretas no, se, señor todas torre. las concretas si no, no. por los cerros de Ueda, apague, no no perdone señor torre no tiene el turno tiene en este caso los señores oleaga y prego una intervención que luego ellos la administrarán como estimen oportuno y luego y luego es posible que contesten a su pregunta. De todas maneras, ustedes, como el resto de grupos, eh, bueno van a tener otro turno de intervención que ahí podrán exponer sus, eh, sus quejas. Voy a exponer de nuevo las preguntas en mi segundo turno, no sé si se me entiende. Es decir, yo he expuesto mis preguntas sí. en un primer turno que no están siendo contestadas, no quisiera tener que utilizar mi segundo turno ...para volver a reformular las mismas preguntas. Sí, sí, no, yo le, yo lo entiendo perfectamente, pero le digo que ahora no tiene el turno. Yo le pediría que no interrumpiese a los a los comparecientes. Gracias, señor presidente. Bien, como decía, lamentablemente están acostumbrados a ir a remolque. Porque lamentablemente, durante muchos años en Metro Bilbao, la solución a los conflictos que los ha habido que los ha habido, se arreglaban con la chequera. Se arreglaban con la chequera. Y si no, me, para no repetir, me puedo referir a las subidas salariales mencionadas en, el, en la primera exposición respecto al convenio del 2008. ¿Vale? En cuanto a los títulos que abonamos, vamos por ese punto el señor Isasi, ya lo hemos hablado, pero como también ha surgido por las preguntas del grupo del PNV. Es cierto que no es una solución. Evidentemente no es una solución. Evidentemente. Pero por lo menos aquellos que han confiado en Metro Bilbao y han pagado por adelantado un servicio mensual o anual y que en un momento dado deciden no utilizar el metro por las circunstancias, las huelgas ¿vale? les debemos compensar porque ellos ya han pagado por ese servicio es distinto el usuario del credit trans del yucotrans o del visatrans que en ese momento decide si lo usa o no esa es la diferencia sustancial por otro lado es cierto que juntas generales ha solicitado la información externa es un, tram, un análisis que está realizando Metro Bilbao que debe ejecutar consorcio de transportes y que no habrá ninguna ningún problema es un análisis técnico pero sí espero y confío que todos hagan los esfuerzos todos los grupos políticos para que ningún ayuntamiento impida que se realice porque no es la primera vez que Metro Bilbao lo ha intentado y lo vamos a volver a intentar ningún problema porque estoy de acuerdo Y no solo estoy de acuerdo en que en el punto de acceso, sino que utilizando nuevas tecnologías, hay un proyecto en Metro Bilbao para que cualquier usuario habitual de metro que nos quiera contactar vía Bluetooth establecer en las cercanías de cada punto de acceso la misma información. No requeriríamos de permisos de ayuntamientos. Esos dos puntos están en análisis. En eso ningún problema. El objetivo, que no es una cuña publicitaria, pero de todos los transportes públicos a nivel mundial es evolucionar en la información al cliente y no hacerlo en el andén, sino antes. Con lo cual en eso la dirección de metros solo puede estar totalmente de acuerdo. Es cierto que a día de hoy ya está cerrados los presupuestos, aunque el análisis de la, de la versión del Bluetooth sí está contemplado en presupuesto Pero haremos el esfuerzo en Metro o en consorcio para, con la solución técnica, avanzar en ese punto. Ninguna duda. Ninguna duda. En eso no hay ningún problema. ¿Que queremos ofrecer el mejor servicio? Evidentemente. Evidentemente. Y lo lamentable es, y se ha dicho ya aquí, la imagen que Metro Bilbao está teniendo y va a tener porque esto no se cura, estoy de acuerdo en un año o en dos no pero todos los que estamos aquí y algunos que no están tendrán que analizar porque como también he, hablo con quienes se sienten en el consejo de metro y el consorcio aunque luego alguien diga que no están en la gestión alguna vez ...a otros grupos políticos les va a tocar... ...gestionar Metro Bilbao. Y habrá que ver... ...qué herencia... ...ellos mismos... ...han generado. Y eso es algo... ...es una reflexión que todos... ...deberíamos tener. Que igual hay mucha gente... ...jugando a muy corto plazo... ...y no se da cuenta... ...de que en el medio plazo va a tener que gestionar algunos problemas que igual se podían haber arreglado arrimando el hombro algo y no mirando para otro lado o poniendo palos en las ruedas se nos habla de que solo criticamos a los trabajadores jamás habrá oído nadie Que la dirección de metro critica a los trabajadores la dirección de metro critica a los sindicatos y a los representantes sindicales por las decisiones que toman no a los trabajadores que siempre esta dirección ha mantenido y mantiene que son unos profesionales de muy alto nivel de muy alto nivel y lo demuestra que múltiples a nivel mundial múltiples Eh, comitivas de otros metros otras instituciones y hasta fabricantes acuden a lo largo del año a metro a aprender a aprender de los profesionales de metro es cierto que todo no se puede hacer de una forma perfecta pero tienen la capacidad y la actitud pero esos son los trabajadores de metro Y lo demostraron, afortunadamente, en una desgracia que tuvimos el año pasado. Saben que a primeros de noviembre, debido a unas lluvias torrenciales y con los trabajos de la ampliación de cabieces realizándose en la zona alta de Santurchi, se inundó la estación de Santurchi. Y no solo se inundó una vez, sino dos, dos días seguidos. Porque cuando ya pensábamos que habíamos conseguido evacuar todo el agua el primer día, el segundo día tuvimos hasta tres metros de agua en la estación de Santurce. Había más de 400 metros de línea inundados. Y los profesionales de metro, y solo los profesionales de metro consiguieron que en cinco días la estación de Santurchi, el viernes 11, a la una de la tarde, estaba funcionando perfectamente. Nos quedó uno de los dos trenes del Cañón de Mamaría, es cierto. De los dos solo funcionaba suficiente para la demanda que tiene. Ahí demostraron que por encima de todo conflicto que lo había, ese mismo día había conflicto, por encima de todo conflicto, primero los profesores de metro dan el servicio el mejor que pueden, siempre con lo cual no voy a admitir que se diga que esta dirección critica a los trabajadores crítica para que sean todavía más eficientes, pero no porque diga que son gente que trabaja contra el metro jamás, jamás en cuanto a los ahorros Pues eh, es cierto, pero no voy a dar clases de gestión de empresas, menos económica, pero igual para obtener un beneficio, es decir, un ahorro muy grande, hay que hacer ciertas inversiones o ciertos gastos pequeños. Y si aquí se quiere ver en qué partidas de detalle se gasta, podemos ver el neto. Y el neto, ...de los presupuestos auditados... ...de 2010... ...que yo ya me encontré hecho el presupuesto... ...el ahorro... ...es de 2,9 millones de euros... ...2,991.798 euros... ...que es fruto de... ...menos ingresos en 108.475 euros... ...y menos gastos en 3.100.272 euros. Eso es 2010. 2011. El ahorro neto es de 3.392.191. Con una pérdida de ingresos de 1.111.366 crisis de publicidad, lo explico para que alguien piense que es de, de otro sitio y ahorro de gastos de 4.503.557 y sí para esto seguro que hemos gastado en consultoría pero que nos interesa, el neto o alguna partida individual gastos de recursos humanos los contratos los convenios y las leyes la dirección de Metro Bilbao las cumple y si un contrato tiene una indemnización habrá que cumplir y un tema que claro que no ha salido es cuánta gente cuántos trabajadores esta dirección ha despedido trabajadores de convenio cero ¿Fuera del convenio? ¿Tres directivos? 2 dentro de esos tres? Luego, ganas de despedir personal, de maltratarlos, como algún cómic que hacen los sindicatos, que es muy divertido, en el que me convierten en casi humano porque todavía no soy humano, pues creo que sobra. Eh... Yo lamento, yo lamento que algún grupo político diga que el metro es una ratonera. Lo lamento mucho, lo lamento mucho, porque el metro no ha cambiado. Pero por otro lado es importante, muy importante, saber lo que es la eficiencia. Porque la eficiencia es hacer más con menos. Y se puede hacer, hay que saber hacerlo, pero se puede hacer. Y se puede hacer fácilmente. Fácilmente porque, para mi curiosidad, este sector ferroviario todavía está a años luz de otros sectores industriales de este país que buscan la eficiencia quizá porque gran parte la inmensa mayoría del sector ferroviario en España son empresas públicas y esos criterios de eficiencia pues eran muy relativos si tengo el presupuesto me lo gasto pues no, acabo de mostrar que si tengo el presupuesto procuro no gastármelo lo que si sí hago es todo lo que tengo que hacer Porque estos ahorros son haciendo todo lo que hay que hacer. Y es un concepto que ojalá todas las empresas públicas, igual que lo hacen las empresas privadas, lo incorporen en sus modelos de gestión. Y me gustaría entrar en el informe de averías. Yo sé esto es un poco largo. Los datos del informe de averías, y son datos, efectivamente dicen que desde el mes de noviembre, bueno, primero, en el mes de mayo y junio, las incidencias que afectan al servicio público, y por cierto, las de las puertas de los trenes afectan al servicio público, Eh, pasaron de 23 incidencias en el mes de abril a 38 en el mes de mayo bajaron a 33 en junio y volvieron a 23 en julio que ya se resolvió el primer conflicto en noviembre pasan de 26 de octubre a 35 en diciembre 37 en enero 45 en febrero 53 en marzo han bajado a 37 Luego, la correlación entre evolución del número de averías llamemos graves las que inciden en el servicio de verdad a los ciudadanos la correlación con los periodos de conflicto es muy elevada. El índice se, acepta, se acerca a uno. Y eso hay que saberlo. Y se mira. Entre otras cosas Como un trabajador, en la cada año presento la gestión, los resultados del año, en febrero a toda la plantilla. Como a todos los que me quieren escuchar. Claro, coincidió que el cierre de diciembre en material móvil tuvo una escalada hasta el 20,38% de absentismo. Y un trabajador me hizo casi la misma pregunta pero es que parece que nos estás incriminando en ser los responsables de las averías. Digo, no. Si yo tuviese pruebas, estaríais incriminados. Por eso este consejero legado jamás ha hablado de sabotajes. Hablaré de sabotajes el día que tenga pruebas. Y lo llevaré a juzgado. Hasta entonces, no hablaré de sabotajes. Ahora bien, lo que sí si le contesté ese trabajador y afortunadamente me dio la razón es que si el 20% estuvieran trabajando tendríamos menos averías respuesta sí obviamente obviamente pero no porque las provoquen sino porque repararían mejor o más esto es así de sencillo y gestionar una empresa es eso esto en cuanto a las averías del absentismo es podemos hablar el absentismo pues tiene mala pinta y voy a explicar por qué tiene tan mala pinta muy sencillo aquí sí que voy a ser un poco más extenso la tasa de absentismo en Europa para sistemas ferroviarios es del 4,6% en el Estado español del 5,3% datos 2010 ...en los últimos 10 años... ...Metro y Loa ha estado siempre por encima de esta media... ...aunque los porcentajes varían dependiendo del colectivo. Por norma general... ...el colectivo más numeroso... ...es donde más absentismo se da... ...en concreto supervisión de estaciones. Donde desde el año 2000... ...sólo ha bajado del 10% de media anual... ...en el 2010. Curiosamente, el año en el que el convenio establecía por bajar el absentismo se pagaban objetivos. Y en ese año bajó al 8,94 en supervisión de estaciones. En conducción, por otro lado, se pasó del 6,46 de media anual en el 2009 al 7,95 en el 2010. Y el año pasado, en lo que va de este año, la tasa de absentismo se incrementa hasta el 10,2 y el 15,07. Llamó la atención que hasta mayo del 2011, es decir, antes de los conflictos, el índice era del 7,99. Y con el índice de los primeros paros de mayo, sube hasta el 11,77. Yo vuelvo a hacer la misma pregunta. La correlación es casi 1 Por otro lado, servicios especiales. Yo en la primera exposición ya he contado cómo se dimensiona metro. Y, efectivamente, se dimensiona, siempre se ha dimensionado, con un índice de absentismo del 8%. Ha habido que construir una herramienta que casi en tiempo real lo hace diariamente, en función del absentismo de cada día, calcula la proyección de recursos que necesitamos para prestar los servicios definidos por marketing. Y en marzo tuvimos que tomar la decisión de que, dado que el absentismo casi duplicaba el dimensionamiento establecido, no era viable prestar servicios especiales, porque evidentemente priorizamos los servicios básicos sobre los servicios especiales. Afortunadamente, a finales de marzo ha bajado el absentismo y, por otro lado, el mes de abril con Semana Santa tienen menos horas de servicio básico por tanto con los niveles que estamos y alcanzando incluso los niveles que estábamos a finales de febrero y principios de marzo se podrán dar todos los servicios especiales previstos en el mes de abril hasta ahí hasta el mes de abril y claro ahora entramos en el juego de las bolsas vamos a entrar en el juego de las bolsas ¿por qué no ponemos más gente? Bueno, pues porque formar a un conductor cuesta aproximadamente tres meses. Y en cuanto vimos el, la estrategia de ampliar el absentismo laboral. Desde el 5 de febrero convocamos convocatoria de puestos para generar una bolsa técnica tanto de conducción como de mantenimiento, que ya dije antes, que es la que más debe crecer, para tenerla disponible. Pero esa bolsa está en el proceso de selección y una vez cerrado la selección tendrá su periodo de formación. Porque no hay en la plantilla más conductores con capacidad o como la formación, no hay personal con formación para conducirla. No la hay no hay por tanto tenemos que recurrir a garantizar el servicio básico y limitar o eliminar los servicios especiales servicios especiales que por cierto son muy concretos en los meses de marzo y abril y que es un servicio especial porque existe la cultura de dar ese servicio especial porque no existe realmente con datos de tráfico de viajeros la necesidad de ampliar servicio en todo caso el horario pero no volumen de servicio eso también que quede claro. y respecto a la idoneidad de las bolsas antiguas eh, se debieron gestionar muy bien eran para atención al cliente no sirven para conducción por tanto eh, pero se debieron generar también que cuando a los que pasaron todos los filtros de esa bolsa del año 2000, de principios 2010, previa a mi incorporación. Los hemos incorporado a las selecciones que abrimos en julio, y es, insisto, atención al cliente, requerimiento básico, dominio en la euskera. Cuando hemos hecho las pruebas de euskera, el 48% de los que teóricamente habían pasado todos los filtros... ...no sabía en Euskera. ¿Quién había hecho esa selección? ¿Cómo habían hecho esa selección? Con lo cual ahora tenemos... ...una bolsa... De, ...de las que hemos tirado... ...para atención al cliente... ...supervisión y oficinas de atención al cliente... ...y estamos generando una bolsa... ...con conductores... ...y técnicos para las áreas de conducción y de mantenimiento y eso lleva su tiempo por eso no podemos poner conductores de hecho de hecho es tal el nivel de absentismo en conducción que ha permitido demostrar ha permitido demostrar varias cosas primero Que efectivamente, hasta con exactamente el 13% de absentismo de conducción, no tenemos que hacer nada. Porque tenemos suficientes recursos en todas las reservas del dimensionamiento que garantizan que ese 8% puede llegar hasta el 13%. lo cual es para replantearse cómo se hace el dimensionamiento o cómo estaba hecho. Eso ha venido bien. No viene bien en que, como hemos pasado de ese 13% a más del 15% y hasta el 16%, no se ha alcanzado. Pero es que también ha venido bien en estaciones, porque en estaciones, y el convenio lo contempla, por encima del 10% se pueden reducir ciertas estaciones que se han hecho. ...y se puede movilizar los recursos excedentarios en algunas estaciones para cubrir otras. Eso se llama gestionar los recursos. Eso se llama gestionar los recursos. En cuanto a soluciones reales, antes he dicho que las soluciones antes se hacían con chequera. Solo voy a dar un dato muy global... Que la diputada de transportes de, de vizcaya conoce de mí directamente por mí la cuantificación de lo que piden los sindicatos es a tres años de 5 millones de euros ahora ya me dirán si están dispuestos a pagar cinco millones de euros más porque algunos coloquen más gente cuando en principio, en condiciones normales. Desde luego no hacen falta. O dicho de otra forma, si alguien pretende que si el absentismo es del 50% sigamos contratando gente. Y esto es infinito. Es lo que casi he entendido. 5 millones de euros que esta cámara, bien dice el señor Díaz Así, tiene que aprobar. Aunque de corregirle, los 35 millones son para el consorcio, para Metro sería la, la mitad del déficit que está en torno a los 7 millones y medio. ...pero al final es metro global... ...estoy de acuerdo... ...y... ...y poco más... ...no sé si necesitamos entregar... ...mucho más detalles... Eh, ...los métodos de contratación... ...son exactamente los mismos... ...que existían... ...antes de mi llegada... ...exactamente los mismos... ...los criterios... ...de selección de personal... Son los que están validados por un juez, aparte de ser los que están recogidos en el convenio. Otra cosa es que los sindicatos ahora quieran cambiarlos. En fin, ahí no ha habido modificaciones de gestión. Igual deberá haberlas, pero no las ha habido. Así que lo de protestar ahora algunos por lo que se está haciendo es lo mismo que se estaba haciendo antes.